Hola, Pepe, muy buenos días. Y bueno, exactamente, como, como decías, eh, la marcha llegó aquí al centro de la ciudad de Mendoza y está, bueno, llegando en estos momentos a la Casa de Gobierno. Muchas cosas para decir, pero bueno, Messi me pongo a adjetivar mucho, pero es realmente muy emocionante lo que está pasando, sobre todo una marcha de cuadras y cuadras a las 8 de la mañana, algo que es realmente eh, raro. Debe ser la marcha más temprana, más grande de, de la historia, pero pero bueno, esto es lo que está lo que está pasando te, te hago una corre una pequeña corrección, Pepe no salió de Tunuyán, sino de San Carlos, que es el departamento del Valle de Uco que está más al sur y empezó como una iniciativa luego de que se votara en, en la Cámara de Diputados se terminaba de aprobar la, la modificación a la Ley 7722 eh de un, una cúpula política, un sector digamos de la clase política totalmente aislada de lo que está pasando y lo que piensa el pueblo, porque hay una una unanimidad impresionante, una transversalidad, además de este movimiento con gente realmente de, de muchos amplios sectores, de amplios pensamientos, de izquierda a derecha, eh, diferentes religiones y bueno, impresionante lo que está pasando. Al momento de llegar la el pueblo de San Carlos, que fue el que empezó y dijo, "Vamos a empezar a marchar y nos vamos caminando y nos vamos y llegaron para sacarlo, empezaron a atravesar los pueblos y empezaron a llenar de gente eh y acompañarse de gente eh, llegaron al nudo vial que es la entrada a la ciudad de Mendoza. Y bueno, tenemos la voz de Daniel Fugnes, de la Asamblea de San Carlos, que decía lo siguiente cuando estaban llegando, así que lo escuchamos. Vamos a volver y lo vamos a obligar a los legisladores absurdos, mentirosos, que no nos representan, a que hagan una ley a nuestra medida. Mientras tanto la minería, los pueblos nos vamos a encargar de que no entren. En la marcha, y creo que aquí también, en la marcha y creo que aquí también, los mendocinos sabemos del dolor que causan las grietas. Tenemos grietas por la riqueza y la pobreza. Tenemos grietas por los que creen en una cosa y los que no creen en nada. Tenemos grietas inventadas por el deporte. Tenemos miles de grietas. Cuando veníamos en el camino... Hicimos esta comparación porque conocemos la tierra reseca, como están resecos nuestros diques. Cuando la tierra se cuartea, cuando vemos la arcilla llena de grietas, la mejor forma de tapar la grieta es echarle agua. Cuando el agua inunda, la tierra reseca, el, las grietas desaparecen. Acá hay una diversidad enorme. No podíamos creer la cantidad de gente de todo tipo de... De ideología, de religión de clase política si hoy fuimos capaces de cerrar esta grieta ojalá los mendocinos aprendamos a cerrar otras grietas más el agua nos da el camino yo sé que hay mucha bronca contenida cuando nos cae piedra también hay bronca Bronca con el cielo, bronca con el gobierno, bronca con el vecino, bronca con todo. Lo que hacemos es volver a sembrar tantas veces como haga falta. Yo le pido a la gente de Mendoza, porque quiero a mi pueblo, porque mi pueblo me ha acompañado, porque están todos los sectores representados, que vayamos a la casa de gobierno a entregar un petitorio y a esperar que la semilla crezca. Ojalá el San Carlino que está allá... Recupera un poquito de memoria y que sepa lo que es el agua, lo que es la tierra, y que se deje escoder con estos emprendimientos mineros y con proyectos absurdos. Nacho. Ahí está Pepe, estamos escuchando a Daniel Funes, y bueno, están los pueblos de Mendoza, no solamente el pueblo de Mendoza, sino los diferentes lugares, los diferentes departamentos del interior de esta provincia, que han llegado ya a la Casa de Gobierno, las familias, niños, niñas, grandes, eh, jóvenes, eh, hasta los mismo, las mismas bases de los partidos, del partido las bases del partido peronista, las bases del partido radical, diciendo que el agua de Mendoza no es pregocia, así que bueno, estamos acompañando esta marcha histórica, Pepe. Nacho, ¿qué, ¿cómo es el cómo es la jornada? ¿La gente se va a quedar? ¿Van a entregar el petitorio y simplemente ya se van? Se va a entregar ese petitorio que es lo que pedían de San Carlos y se va a quedar seguramente haciendo mucha movilización acá. No hay mucho más plan plan que ese de quedarse haciendo fuerza acá en la Casa de Gobierno y demostrarle a, a Rodolfo Suárez, al gobernador, que, que el pueblo no lo quiere esto. El tema es que legalmente está muy complicado, políticamente está muy complejo, porque ya fue aprobado por las cámaras de diputados y senadores por la legislatura provincial y hay que esperar que que Rolfo Suárez que prometió en campaña que iba a proponer este cambio de la modific esta modificación de la ley 1722 realmente vete esta esta ley. Esperaremos a ver qué pasa y esperaremos que ya eco de el pueblo mendocino diciendo que esto no puede ser. Bien, Nachito, nos volvemos a encontrar en la segunda del día, entonces, con vos. Seguramente, un abrazo. Un abrazo grande. Nuestro compañero Nacho Aguilar, de Radio La Mosquitera, en la cobertura de lo que está pasando. Esta histórica movilización en defensa del agua y de la vida que recorrió más de 100 kilómetros, como decía Nacho, desde San Carlos, en el Valle de Uco, y que hoy llega llegó a la capital de la provincia para pedir que el gobernador Rodolfo Suárez vete esta modificación de la ley 7722.